Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa la hora que nos está escuchando Pero si nos está escuchando en vivo en este minuto cuando es martes 16 de junio a las 7 de la tarde Pasado a las 7 de la tarde por radio radiojgm.chile.cl Estamos en el sexto, sexto episodio sexto de rock, ¿no? séptimo Creo que es sexto séptimo, ya perdí la cuenta un poco Yo también sí. <risa> Rocío Novoa, mi compañera estrella Ya, yeah. muy buenas tardes, bienvenidos a todos a ECRO, un nuevo capítulo en High Definition Sonora a través de Radio Juan Gómez Millas en www.radiojgm.chile.cl Y también pod podcaster.cl, la plataforma de podcast más importante de nuestro país, donde no nos pusieron en portada eh, sí? Sí, nos sí. queremos mucho por eso nomás Sí, tenemos <risa> un virus ahí, ¿cierto? Oye, pero sí. hoy, hoy día es especial, pues Sí, ¿por qué? Porque hoy día... ¡Tenemos, tenemos visita! visita. Esta es la primera Tenemos Visita. Fue a hacer un programa especial esto. Vamos bueno, a tener un invitado que va a acompañarnos durante toda la hora del programa. Aquí eh, lo tengo sentado al, al frente mío. Y al frente mío también. Claro. Es periodista este invitado. Sí, además, su gran parte de su carrera haciendo radio. Se pasó por prensa deportiva, prensa de rock también, además de espectáculo en algún momento. Y actualmente es director de Radio Futuro y además hombre ancla de ADN Deportes. Con ustedes, ¡Carlos, Carlos Costas! Costas. Hola, bueno. ¿cómo están? ¿Cómo Gracias por va? la invitación a este programa. ¿Sí, cómo estáis? Bien, bien, bien. Contento de estar acá en eh, la radio eh, Juan Gómez Milla, estar en la Universidad de Chile. Eh, valoro y, y tengo mucha admiración por el trabajo que hacen eh, las universidades con respecto a la radio. En las escuelas de periodismo, en las facultades de comunicación Aunque no soy de la Universidad de Chile Tengo gran simpatía por esta universidad Así que bueno, eh, contento de estar con ustedes Y dispuesto a acompañarlos en el programa Perfecto, muy bien entonces Muchas gracias Carlos, pero tenemos un programa, una hora Es eh, frente nuestro la, Y vamos a ver toda la colaboración del mundo por supuesto, Porque esto no es como... Eh, los típicos programas donde el invitado viene, habla y se va, sino que acá no, acá todo integrado, ya me parece vamos fantástico, aquí el invitado participa, así que aquí trabaja es. también, sí se trabaja. me pidieron unas canciones, las traje, Perfecto, Miren, ¿no? Estamos viendo unos discos preciosos, Y que vamos hablando sí. de eso más ratito Pero tengo un par de buenas y no tan buenas nuevas ¿cierto? Noticias para celebrar y no tanto, ¿cierto Héctor? Pumos la noticia Beatles de la semana Que siempre tenemos la noticia de los Beatles, siempre. Ah, me parece muy bien Como, ¿Sí? que, como que se fue una subsección que se apareció solita Y que ahora no la podemos sacar de aquí lamentablemente Ustedes saben que por no quiere nada con la carne Nada de nada Ustedes porque... saben que es vegetariano Y ahora es parte de una campaña por un lunes sin carne La vamos a estar contando de eso más ratito Qué malo Qué malo, ¿no? No, a mí me parece reprochable. Oye, acá hay otra noticia, eh, porque los tres eh, se pronuncian. Hablamos del grupo chileno, ¿no es cierto? Sí. Es? La banda va a participar, ha confirmado su participación en el lanzamiento de la campaña de Frey en el Teatro Caupolicán. Esto es mañana miércoles. ¿Qué te parece eso? Me parece sorpresivo, pero escuché unas declaraciones del Álvaro Enrique, donde él decía... todo Para que no gane la derecha Así que bueno, en ese sentido es, es coherente con esa claro, con esa idea claro. Y en el fondo ellos pues, veo que entonces se, se suman a la, a la campaña del candidato a la concertación Más claro. que decirle profreir como decirle una piñera <risa> Exacto, que es una manera media media fría, media tibia de, de apoyar a alguien Porque en el fondo es como, es como claro. no sé, el mal menor claro. o para que no es salga que, el otro claro. eso, eso, tía, eso es lo que yo iba a pues, eh, comentar, de que a la larga Eh, hacerlo por el mal menor, hacerlo en vez de andar haciéndolo adentro, me parece un poquito reprochable. Sí, pero también eh, como que ellos eh, adopten una postura media falsa también sería, no sé, o sea, sabemos que los tres, el Álvaro Enrique se la jugó mucho por eh, Michel Bachelet, yo creo que el corazoncito de ellos está mucho más a la izquierda que lo que puede representar un tipo de la democracia cristiana como Eduardo Frey. Pero en ese sentido, no sé, por lo menos son eh, disciplinados militantes concertacionistas y entienden que el candidato de ese de ese pacto, de ese bloque es Frey y no Marco Enrique y qué sé yo. Hablando de cosas que nos provocan sentimientos Pero sentimiento a, mí, a mí me cortado, llamó la atención sí. también, ¿eh? me llamó sí. la atención. A mí, no, ayer cuando me pillé ah, sí, la güey, fue impactante sí. Otras cosas que nos provocan sentimientos en lo que pasó con el cambio nacional, que es nuestra visita a terreno. Sí. más que una visita que nosotros hagamos que nosotros comentamos las cosas que hemos eh, más que nada proyectar qué es lo que no podremos ver con este cierre del Estadio Nacional porque van a reparar claro va a quedar como el Estadio Munich y va a quedar muy lindo pero por mientras nos vamos a quedar sin grandes conciertos no solamente nos referemos al, al caso de ICC sino uh -huh. que también podemos perder Metallica podemos perder YouTube podemos perder Coldplay. sí, ojalá que esta vez ya sí sea el arreglo definitivo del Estadio porque ya muchas veces lo han cerrado yo recordaba que Que Iron Maiden, por ejemplo, cuando se hizo este año en el club hípico, el proyecto final era hacerlo en el Estadio Nacional y en el Estadio Nacional no se pudo hacer porque también lo cerraron eh, por, se, por, por seis meses, por reparaciones, la Universidad de Chile tampoco tenía dónde jugar, el equipo de fútbol. Entonces, bueno, esperemos que ya que ahora, que ahora sí sea el arreglo definitivo y vamos a ver qué tan acondicionado queda para pa hacer conciertos. Eh, De todas maneras creo que nos está faltando, no nos está faltando rock porque claro. venimos de una campaña en Radio Futuro donde yo trabajo que ha sido re impactante, re, re potente, pero nos está faltando un recinto bueno para tener este tipo de espectáculos, sí. ¿no es cierto? Eh, con, nos quedamos eh, cortos, de nos, todas maneras. ¿sí? sí, nos quedamos cortos y yo no sé si sea también tanta responsabilidad del Estado, ¿ah? ¿eh? Yo creo que también los productores podrían hacer eh, hacer algo más, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Concesión de recintos, qué sé yo, y que ellos también invirtieran, ¿no cierto? Claro. es cierto? Es el en juego. Cada vez Además hay casuación. otro tema a mi gusto, pero que lo vamos a comentar después, sí. que lo tiro al tiro, que es respecto a que ya eh, Chile es una plaza de eventos masivos súper importante, ya se está volviendo un, un puerto a nivel latinoamericano, pero el punto es, ahora perdemos el estadio nacional, las entradas subirían si es que traen grandes conciertos, ahora los eventos masivos se volverían de elite. ¿Cómo manejamos eso? lo vamos a conversar después Ah, muy buen tema Y te vamos a participar de una sección muy querida de nuestro programa que se llama ¿Dónde, cómo y a cuál? Yo no quiero, yo no quiero esta sección ¿Por qué no? No, porque no me gusta, porque a mí me cambia, me hacen salir de acá Y tiene una niñita que se saca la ropa, que tiene asma. Ah, no, no, no, no, no, no, no Tiene asma, sí, saca la ropa, no Ella se llama Roxy, la niña. Ah, yeah. es que Ay, no, pero si no, sigo audiciones, no digas, tú no podías. Por veo, veo aquí ropa tirada. ¿Cómo dices eso? Porque aquí ese calor, fíjate, está prendido el, el aire acondicionado, ¿no? ¿A, ¿Sí? ¿A qué hora llega Roxy? Como eh. en la segunda hora. <risa> ah, <risa> ah, mire. Me interesó, quiero conocerla. Yeah. No, pero, queda... pero no, que fea. Así... Ah, no tiene un brillo. Yeah. Yeah. ¿Y ¿Y uno? Con, con Roxy y con Carlos, vamos a estar comentando sí. qué va a pasar esta semana. De Tommy Reyes, Eduardo Gatti, pasando por Tío Lucho, Jair Mina y los terae, tera Radio Donoso. Puros nacionales Y también los Paedermakers Ah, sí, ah, yo no quiero ser. No, oye, Ibrahim Tanderson toca hoy día en la noche Por ah, fin Por fin, ¿Por ¿Por fin? Mira tú, no, verdad, eso ¿Sí? que lo hayan cancelado a última hora el viernes Ahora es hoy día martes Ese es el cantante de... De Sued De Sued, ya yeah, no. sí. Claro, no, ¿Que, que no, que toca a la una No, que toca mañana Al final toca hoy día en la noche en el Copulicán Pónganse ¿Tú? de acuerdo Sí, tuvo unos problemas con el, con el avión de, de, de Perú o algo así O yeah. sea, fue medio en sí realidad Machu Sí. <risa> o sea, sí. cruzó con algún pisco peruano o claro. alguna otra cosa. Hora de la música y hora del primer elegido de nuestro invitado Carlos Costas. Ahí están los la historia, eh. Ah, lo presento, lo presento. Eh, bueno, me dijeron que tenía que seleccionar seis canciones. No sé si vamos a alcanzar a tocarlas todas, pero yo fui obediente eh, con eh, con el requerimiento del programa y dije. Así como cuestión inicial, eh, no sé si llevar las canciones que tocamos en Radio Futuro o las canciones que son así como más representativas del rock y de lo que nosotros trabajamos y como me, me tomo esta invitación como un poco un recreo, eh, no quiero que me recuerde al trabajo y traje a algunos artistas y a algunas bandas que a mí también me gustan mucho eh, voy a partir por eh, dos cantautores digamos, bueno vamos a escuchar primero a uno que es Joan Manuel Serrat, que es, es, es un tipo que para mí es entrañable, digamos. Eh, eh, desde que tengo recuerdo en mi casa suena Serrat, una de mis abuelas, mis cuatro abuelos eran españoles y una de ellas era catalana, entonces eh, no solamente escu escuchábamos Serrat en castellano, sino que también en catalán. Y, y conozco bastante en profundidad la discografía de este tipo, tuve oportunidad de entrevistarlo varias veces también. Así que le tengo gran cariño y le tengo particular cariño a esta canción que se llama Las Malas Compañías, que viene en el disco En Tránsito, Que es un disco del año 1981 Y me gustaría que, que escucharan la letra con atención Porque en el fondo es un, es un canto a, a la amistad, digamos Y a la manera en que Serrat, y yo creo que también me interpreta un poco eh, Entiende lo que significa tener amigos Así que los invito a escuchar, eh, si les parece Las Malas Bien. Compañías de Joan Manuel Serrat Por XRO, con invitado Carlos Costes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 sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin monedas mi santa madre me lo decía cuídate mucho Juanito de las malas compañías Por eso es que a mis amigos los mido con vara y los tengo muy escogidos hoy, lo mejor de cada casa.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 que buscan sus piedras filosofales rondando por sórdidos arrabales donde bajan los dioses sin ser vistos mis amigos son gente cumplidora que acude cuando saben que yo espero Si le rosa la muerte, disimula que para ellos la amistad es lo primero. que pasaba recién, era Joan Manuel Serrat con Las Malas Compañías, canción elegida por Carlos Costas, nuestro invitado del día Preciosa de hoy. Preciosa canción, Carlos. ¿Le gustó, no? Sí, sí. sí. Nah, qué bueno. sí. Quedó muy, muy. muy letra también. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y además en el día de hoy tenemos más invitados. A Héctor le gustó esa parte cuando dice que los amigos le palpan las damas, le, le palpan Mis a las damas amigos, el trasero. <risa> Eso te dicen. Mis amigos son unos unos atorrantes, dice. Él. Qué bueno que les gustó. Unos malhechores, unos impulsivos. <risa> sí, Miren, varios amigos. Y además aquí, como estamos en una reunión de amigos, entonces vamos a tener más amigos. Por favor, Gaby, por favor, Manuel, entren con lo siguiente. ...porque hay noticias para celebrar y otras no tanto... ...buenas y no tan buenas nuevas... ...las noticias y curiosidades del momento... ...en negro ...buenas y no tan buenas nuevas... como decían Gaby, nos decían Manuel... ...con la noticia Beatle de la semana... ...¿quieres partirla tú o no? Eh, ...no, partela tú Carlos... ...la noticia Beatle, ah qué bueno, clasifique... Eh, ...esto es para contarles que Paul McCartney... ...realizó un llamado junto con sus hijas... ...Estela y Mari... Una de ellas es la que se dedica a, Estela, a sí, la confección eh, de, diseñadora, de ropa y diseñador, ¿no es cierto? Ya. Y otras personalidades también participaron en esta movida a reservar, y es lo que propone McCartney, un día a la semana a comer de forma vegetariana. Un día sin carne, es lo que en el fondo propone McCartney. El llamado fue recogido por la prensa inglesa luego de que se realizara el evento. Lunes Libres de Carne, en Londres, al cual asistieron personalidades que respaldan esta iniciativa. O sea, esto es todo lo contrario a lo que promocionan los supermercados, el Día de la Carne. Ah, claro. exactamente. Sí. Es el Día de No, sí. no la Carne. El Día de Libre de Carne o el Día de la No Carne. Sí. Y lo que Paul McCartney defiende es que basta un día a la semana sin alimentos carneos para proteger el clima. Uh -huh. Ya que la producción de carne también es responsable de gases de efecto invernadero. Según afirmó este Paul, que ya tiene 66 primaveras. Que son 66 otoños para las alturas que tiene, ¿no? El cambio climático debería preocuparnos. Porque si no dejáramos si no a nuestros hijos y nietos... No, ah, me enredé completamente. Sorry. Pero McCartney me, me atacó porque le insulté a los otoños. Sí. Él dice, si no deja, si no Es lo que pasaría, dejaríamos a nuestros hijos y nietos con una porquería increíble, este y tan vegetariano y tan. Eh, convencido, convencido era, sí. de talibán desde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, cuando salieron los Simpsons eh, le, le tomaban un poco el pelo por eso, ¿no? Exactamente, es mm. sí. una costumbre que tiene con que tuvo con su señora, con Linda, sí. señora difunta. Sí. Ahora, en todo viene... caso, a mí me parece que no está mal la, no. la propuesta porque un día que uno no coma carne, no... ¿tú como personalidad apoyas esta emoción de un día sin carne? Primero, gracias por tratarme de personalidad. <risa> Segundo, <risa> apoyo la emoción, porque igual también hay que comer de manera sana, y aunque a mí me encantan los asados y me encanta la carne, eh, de repente comer verduritas y vegetales no está mal. No, yo de Uno repente... se balancea. No, ¿sí? de repente yo acá en la UTE voy a comer Es que acá, no sé, nuestra facultad es conocida por tener eh, almuerzos dadaístas, almuerzos llevados al surrealismo absoluto. ¿Ya? Sí, de hecho hicieron hace poco un ranking en Control Z diciendo que nuestro querido Instituto de la Comunicación e Imagen va en el último lugar de todos los casinos de todas las universidades de Chile chuta Oye, mal eso. calificó con cinco arcadas imaginas <risa> me te llevo a comer mejores cosas no sí, sí. ¿Pero, pero cuál es el menú clásico menú clásico ¿Acá? un jugo ¿Ya? que tú no sabes de qué es ah, sí, no. es muy no. extraño un jugo así pero mutante de origen eh... desconocido, desconocido. <risa> Y nada, y de repente puede haber el cátipo calórico. Sí. Es como una construcción extraña, de distintos colores. Por ejemplo, puede venir de las verduras. Yo aquí he conocido muchas verduras gracias al, al casino. <risa> como los. ¿Cómo se llama esto? Puras de esas verduritas raras que hace la abuelita media fifí. ¿Ya? Así, de esas cosas bien raras. ¿Ya? Puede uno servirse acá y encontrarle los sabores más extraños. Entonces, ¿sí? de seguro que le gusta la pol. Porque ¿Ah? ahora fascinado viendo esas verduras y, oh, ¿ven sí. cómo pueden reemplazar la carne? Guatitas no, no, no sirven, guatitas de además? repente. Sí, sí. sí. ¿tocan Asado no, alemán. No sí, sí, también, Yo también. Yo creo que algunas veces me ha tocado almorzar eh, por acá, mientras conversábamos estos temas de egg ro. Ha sido. Uno una experiencia tallarín, Una experiencia, sí Una tallarina de repente Nadie me tocó chuletas con puré le parece? Sí, un gran día Un gran día fue eso No, un día Aunque el favorito es Siempre es las hamburguesas, Porque las hamburguesas acá las cena mal ya. Entonces son Como croquetas Como les decían Croquetas sí, Son es, unas es. cosas grandes Mutantes Pero son ricas Lo que pasa es que a la mirada uno como que Le cuesta entrar Pero también hay más noticias acá, ¿cierto Héctor? Sí, porque los tres parece que quieren votar por el mal menor, según mismo ellos dijeron. La Ciudad de Arica, los integrantes del grupo Los Tres, esta banda que a todos nos encanta y algunos que no, explicaron las razones que los motivan a decir presente en el acto artístico-cultural del lanzamiento de la campaña de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que es mañana, uh -huh. mañana miércoles, en el Teatro Copolicano. Claro, en el nombre de toda la banda de Enriquez Enríquez dijo... que en la práctica no acumulan con ningún candidato y que ningún candidato les parece bien pero que dispuesto a quedarse con los brazos cruzados frente a la candidatura de Sebastián Piñera es que hay que ganar de alguna forma la derecha con todas sus proposiciones que tienen y que se hace cada vez más difícil para uno poder contribuir a que la gente no vote por alguien que realmente es una piraña mi uh, wow. amor es una piraña <ríe> solamente voy a hacer eso tocar en el acto, y es algo, es un paso adelante. Eso es lo que precisó cuando habló para El Morrocotú, allá en Anarica. Yo creo que más bien es un pasito para el lado. Sí, de todas maneras, claro, todo eso de lo que estaba hablando, lo comienzo. Ah, yo creo que... yo creo que está bien, igual. Se pueden decir opiniones políticas acá en esta radio, ¿no? Sí, sí aquí no hay hemos censura, dicho ¿no? de todo. Sí, sí. Ah, con tal de que no salga piñera está todo bien, entonces. <risa> sí. Todo lo que contribuya a que quieras atrás. Eso, ¿no? ¿Y no te das un poco de susto de que, por ejemplo, las encuestas independientes que Marco Enrique o Minami suba o va, que se mantenga, eh, siempre esté arriba? ¿No te da un poco de susto considerando todos los antecedentes? No, susto no me da, porque en el fondo igual la idea es que esto se supone que es una democracia y tampoco va a ser el final del, de los tiempos si es que gana la derecha. O sea, si en algún sentido también es eh, una encrucijada extraña, porque... Porque en algún sentido también. que vuelva a salir la concertación, uf, así como que. Pero me parece que no sé, o sea, la alternativa, el cambio, no está por Piñera, no, ¿no? Y la, la pregunta aquí. ¿Por quién va Carlos Costa? ¿Por quién va a votar? Sí. ¿Por quién va a votar? O es, o es secreto, ¿eh? No, yo no tengo, no, no tengo problema. ¿Por yo, quién va a votar? Yo, yo estoy inscrito desde desde que pude inscribirme, siempre voto, me encanta votar. No sé por qué... Es no, la fila en la sede, sí, ¿no? A diferencia, a diferencia... No, no, no, no, no, no, no, estoy, no tengo carnet en ningún partido, pero a diferencia, por ejemplo, de mi mujer, que tenemos la edad, ella está como súper decepcionada, desencantada. Por ella, ella, si pudiera desinscribirse o no ir a votar, no haría. A mí me gusta ir a votar. Y, y yo creo que voy a votar por Frey, no, no, no tengo ningún problema o sea, en, en reconocerlo. No he votado, creo, nunca por gente de la democracia cristiana, pero, pero bueno, si es el candidato, lo apoyo. <risa> voy. claro Perfecto, ahora. Y también como apoya su candidato, también va a apoyar la próxima canción que viene ahora. Sí, un pues, disco precioso que tengo acá, que medio doradito, cafecito doradito, de Chico Huarque. Gran otro cantautor grande de, de, de, de, de, de todo este universo así como hispanoamericano no. Eh, escuchábamos antes hace rato ahora vamos a escuchar a Chico Huarque un tipo al que además de admirar tuve la gran suerte, la gran fortuna de poder entrevistar en su propia sala de ensayo en Río de Janeiro eso, eso ah, fue una experiencia eso fue una experiencia increíble porque llegué a entrevistarlo y los tipos todavía estaban ensayando imagínate lo que era llegar y verlos ensayar, así era como que estaban sí. tocando para uno, esto fue poquito antes de que ellos se embarcaran a Alemania Para el mundial, para el último mundial de fútbol Ellos tenían una serie de presentaciones en Alemania Como parte de las actividades de Brasil para el mundial Y estaban precisamente ensayando eso Imagínate las secciones de cuerda eh, La flauta a través El tipo tocando la guitarra y cantando Fue una experiencia realmente alucinante Y ahí, un, po y ahí un poco fui conociendo la, la obra de, de Chico Huarque eh, Debo reconocer que me gusta mucho también la música brasilera No me considero un especialista en ella, digamos Pero, pero reconozco cierto cierto. Artistas como fundamentales dentro de lo que se conoce como la música popular brasilera Y Chico Guarque me gusta mucho y me gusta esta canción Traté de traté de conseguir la versión en español del tema, pero la versión en castellano Pero no encontré el disco, tampoco no, soy un tipo muy ordenado con el disco <risa> eh, Así que traje esta que es la versión original en, en portugués de una canción maravillosa Que se llama Construcción, eh, que tiene todo un juego de palabras y en el fondo como... como a través de las palabras el tipo va cambiando los significados de la historia que aquí se cuenta eh, nah, porque trabaja en una construcción, un obrero como, como puede ser un obrero en las calles de Sao Paulo, Río de Janeiro o un obrero que trabaja en la construcción acá en Santiago de Chile eh, así que bueno, me, me encantaría poder compartirla con ustedes, esta canción que se llama Construcción Huarquia Vamos con eso entonces acá en el, el, el rock Amor daquela vez como si fuese a Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse má Contra a mão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Perdeu no patamar quatro paredes fácil Certo vai descansar como se fosse pássaro se como se fosse um príncipe e se acabou no chão feito um pacote bebado morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir A gente tem que engolir Pela fumaça Desgraça que a gente tem que tossir Pelos adames vingentes Que a gente tem que cair che a vos bejar y cubrir pela parte de ti más de Maravillosa canción Construcción de Chico Huarque, preciosa Yo la he escuchado en español por ahí bueno, Hace eh, años, ¿sí? ¿sí? Sí, la hizo Chico Huarque en castellano En un disco de canciones de Algunas de sus canciones de repertorio De Chico Huarque Chico Huarque sings in Spanish que, Más o menos <risas> ¿Sabes qué? Creo que hay un cantante chileno Que la hizo también en los ochentas Si no me falla la memoria Me parece que Osvaldo Díaz Un tipo que quedó Que cantaba muy bien a ¿eh? Osvaldo Díaz, pero que quedó marcado en, el, en la cultura popular como el tipo que alguna vez se le olvidó la letra de la canción. Oh. No sé si ustedes lo recuerdan. Osvaldo Díaz. Uh -huh. Él me parece que también la cantaba en, en, en castellano esta maravillosa canción, que además, aparte de tener como las estructuras clásicas como de, de la música brasilera, me gusta porque, porque de fondo ustedes pudieron escuchar todos eso, esos arreglos y esas orquestaciones potentes que le dan a, al tema, digamos, creo yo, una... una actitud y una épica para mí gusto eh, realmente notable espero que la hayan la hayan disfrutado De todas pues, maneras la disfrutamos absolutamente acá Absolutamente claro. un poco el espectro musical acá en el rock Igual nosotros claro. incluimos música de varios estilos Diversas cosas, pero Nadie va a algo en sí. portugués, ¿cierto? No no Yo quería a traer algunas versiones de reggaetalía Haciendo los Beatles, pero no le había alcanzado otra vez no Chuta, no traje, les traje canciones para viejitos y... No, no. no Nosotros eres? acá también tocamos <ríe> canciones no, para viejitos que... Absolutamente Hemos tocado Monty Python, ¿no? Ah, muy bien sí, muy Así bien. de amplio o sea, De Monty Python a Javier Avena Pasando por la Casa Azul Y Jimi Hendrix Bien variado, bien maravilloso. Sí, bien maravilloso. <ríe> Tenemos a Carlos Costa acá como invitado en la versión de Cro. ¡Tenemos, tenemos visita. Y la primera. salió bien. Sí. Ahí sí. <ríe> y la primera pregunta que, porque tenemos muchas preguntas para ti, ya que ¿Ya? te tenemos acá. Vamos. Eh, al ser Porque ya, como decíamos en la presentación, tú, además de, de tener además los cargos directivos en Radio Futuro, también eres eh, rostro ancla de ADN Deportes. ¿Cómo se comulgan esas dos cosas en la vida cotidiana...? De, sí. de la música al, al deporte Del deporte a la música Como, como la pasando cabeza. una oficina, un locutorio sí. Cruzando la calle me imagino Mira, en realidad yo acá tengo que hacerles una confesión Y creo que yo he sido un tramposo Digamos, en, en mi vida profesional Y la trampa se, se logró Hacer perfecta, digamos Hace un par de años Cuando finalmente logro trabajar En, en radio, en rock y en, y en fútbol, y en deporte O sea, me explico eh, Trabajo en cosas que me gustan, digamos Son mis dos hobbies, mis dos grandes aficiones Son las dos cosas sobre las cuales Sin presumir de ser una autoridad ni una enciclopedia, más o menos algo sé Y algo puedo aportar Entonces, como que yo entré a estudiar periodismo Muy joven, eh... estudié en la católica por favor no no me peguen no me, no, no, no, me, no hay palos acá no me pifien tampoco yo también salí de estoy ¿Sí? saliendo de la misma escuela somos que pontificios. No, somos pontífices entonces pero bueno sí, esa eh, eh, hijita de bello, así que sigan hablando me parece ah. muy bien. y lo lo que yo cuando se me ocurrió estudiar periodismo después de un paso así medio extraño por eh, por ingeniería era como finalmente trabajar en, en algo donde yo pudiera acomodar mis gustos y que eso fuera mi trabajo te fijáis Entonces por eso digo que soy un tramposo, porque hace una cuestión media mañosa de ir llevando las cosas a, hasta un punto en que finalmente pueda trabajar en, en, en dos áreas que, que me, me gustan, que me entretienen. O sea, no, no, no, sentir eso de, no sentir ese agobio de levantarse e ir a trabajar en cuestiones que también en algún momento lo experimenté en mi, en mi vida profesional. O sea, tuve pegas fomes, tuve pegas latera tuve jefes que no eran tan buena onda o que no eran tan simpáticos. Eh, pero bueno, afortunadamente, como que de aquí a un par de años atrás se dio esta, esta situación de, de poder ser el director de la radio Futuro y poder eh, conducir un programa de deporte. Y estoy como recontento, estoy entusiasmado haciéndolo. Y yo creo que eso se, se, se como que se representa también en, en cómo le ha ido a la radio, cómo la onda que ha ido agarrando el programa de deporte. Cuando uno hace las cosas con gusto y con pasión, finalmente ese, ese es un buen aliciente, ¿no es cierto? Eh, nosotros los que. me imagino que ustedes también lo tienen re claro o sea nadie estudia periodismo para pa hacerse una situación económica muy muy acomodada. gros acomodada muy acomodada absolutamente muy grosa. claro entonces si ya si no nos pagan tan bien y tampoco tenemos tan tan tan buenas condiciones sin sí, sin yo con esto querer así aparecer tipo llorón ¿no es cierto? pero si no están esas condiciones por lo menos generemos La... generemos el contexto como a que por lo menos en la pega lo pasemos bien o ¿no? hagamos cosas que nos interesen y nos gusten y, es, y, es, y, en esa, y en esa estoy digamos a sí. todo futuro no llegaste eh, Realmente a ser director sino que hay una carrera de traje hay unos años que tú estuviste trabajando fuerte ahí como periodista y que yo creo que es lo que y, y, formándote y, sí porque yo creo que es lo que hay que hacer en el fondo o sea uno tiene que ser pelado raso uno tiene que hacer el servicio militar digamos en algún momento uno tiene que bailar con la fea yo creo en esa formación no creo en el tipo que de repente por pituto llega un cargo no cacha de dónde está parado digamos porque finalmente cuando tú después llegas a ser jefe lo que más te respalda frente a la gente que tú diriges es que tú también hiciste ese mismo camino entonces tú sabes que tú sabes lo que es cortar una cuña tú sabes lo que es salir a reportear tú sabes lo que es ir a pegarte un plantón y que no te hablen tú sabís que, que es que estás escribiendo un texto y el computador falló y se te borró todo eso lo sabís ¿cachai? entonces también Eh, vaya a poder tener de repente grados de comprensión con la gente Y la gente también se va a poder eh, representar en ti O sea, va, bueno, este, este flaco igual hizo la pega O sea, yo llegué a escribirle texto a Pirincho eh, Hacía cositas muy pequeñas al aire Al principio, estamos hablando del año 99 Cuando yo llegué a la Radio Futuro junto con Pirincho Hacía pequeñas apariciones en programas nocturnos en la, Nocturnos con especiales de dígitos y, y de ahí de poquitito uno va agarrando vuelo, ¿te fijáis Y si uno le pone pino a las cosas, tiendo... tiendo a pensar que debería irte bien, digamos, ¿no es cierto? Claro, absolutamente, y además, eh, también como por el camino de, de Radio Futuro, también está, que eh, hablamos antes del tema de deporte, y acá se gesta mucho, sobre todo ahora que estoy en la escuela, gente que está en esa disyuntiva, mm. pero dice, ay, no, es que voy a engañar mi pasión por el deporte, <risa> o voy a engañar mi pasión melómana. ¿Cómo ahora? Ya, porque ya vemos que se puede hacer. Sí. Ahora el punto es como uno se empieza engañado. Es como estar con la esposa y el amante. ¿Quién aquí la esposa? ¿Quién, qué, ¿Cómo es la relación? No, mira, yo no no sé si lo pongo en términos de esposa y amante, pero lo pongo en términos de que yo siento que igual la radio Futuro es mi pega. Es mi pega fuerte y es mi pega de gestión, de, de, de encabezar un proyecto y esa es mi pega fuerte. Y para mí. Cruzar la calle, porque literalmente, bueno, la gente que nos está escuchando no tiene por qué saberlo, pero hay que cruzar una calle y, y yo llego a la otra radio para hacer el programa de deporte a las 2 de la tarde. Y para mí, en el fondo, independiente que una hora es un poco incómoda, porque es una hora que a uno le gustaría estar almorzando, eh, es un recreo. Honestamente les digo que es un recreo. Eh, se te escucha relajado cuando se me escucha, sale en ADN Deportes ¿sí? se me escucha relajado sí. llego interpreto el personaje que tengo que hacer porque yo además soy el conductor y yo tengo que hacer un poco que los comentaristas peleen entre ellos discutan den puntos de vista con respecto a los temas y, y, me, y, y me, me, me encargo permanentemente de tratar de bromearlos digamos de echarles tallas Porque si hay una cuestión que a mí no me gustaba De los programas de deporte Que yo escuchaba siempre O sea, yo escuchaba a Julio Martínez Escuchaba a Mito Milla Escuchaba, no sé, a Hernán Solí O sea, a Radios AM Estamos hablando de esa época Minería chilena que hay Esa onda, Portales Estadio un portal y todo eso Si hay algo que no me gustaba de los programas de deporte, eh, y que yo sentía que había que darle una vuelta de tuerca, no sé si lo estamos logrando con ADN, que te fijáis, pero por lo menos hay un intento. Es como esa, esa gravedad de los programas de deporte, esa como solemnidad, esa cosa como de que son tan enfáticos, que, que, que todo es tan terrible, y finalmente en el deporte nada es terrible. O sea, como alguien alguna vez dijo De las cosas menos importantes, el fútbol es la más importante, digamos. No perdamos eh, no perdamos el eje, digamos. Entonces, a mí me gusta que el programa tenga sentido el humor. Me gusta que, de repente, seamos capaces de reírnos de nosotros mismos, ser capaces de reírnos de los lugares comunes que tiene eh, eh, la cobertura de los deportes, los lugares comunes... de que a los cuales recurren los comentaristas los futbolistas y toda esta fauna claro. digamos que gira en torno al, al deporte y por otro lado la, el periodismo que se hace en música ¿no? y en rock lo que estoy trabajando uh -huh. en, en Futuro como director en la cabeza de un equipo ¿Sí? eh, ¿cómo conciliar los gustos personales de uno? porque tú estás sí. llegando a Futuro y tienes tus tu gustos cosas. pero Futuro igual es un proyecto que le va bien sí. esto que, que tiene que está consolidado, que funciona por la música que uh -huh. pone ¿cómo lo haces tú con tu fanatismo por el rock tu afición Directo Panda prefería ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hace? Llego acá Llego muy bueno. ¿Qué voy a poner? Tengo claro que O sea, sí Esa es una cuestión Es una súper buena pregunta y, y en algún momento Uno cuando ya trabaja en radio Y lleva muchos años Hace la hace la ecuación perfecta Uno al principio Como es más novato Y es más inocente Quiere poner sus bandas Cree que las que uno escucha Son las mejores Y las canciones que a uno le llegan Son las mejores eh, Ahora nosotros en futuro Creo que en esta segunda etapa Que, que, que yo tengo en la radio Hemos llegado como a una repartición de los cargos super súper buena, digamos. Donde hay un programador que hace esa pega. Donde hay una parrilla que está definida. Donde a lo mejor a veces podemos discutir la parrilla. Y yo puedo hacer sugerencias. Pero pero claro, no, no, no es no es correcto. No es ideal que el, el director de la radio mañosamente o, o lleve la cuestión para lo que él cree que es. ¿No es cierto? Ahí tiene que haber un consenso. La radio tiene un, una, un repertorio y un catálogo que es súper probado. Es una radio que en general toca rock y rock clásico. Entonces... Eh, la, la, la máxima de quienes trabajamos en radio Héctor Rocío, que es que en el fondo la, Los discos que a uno le gustan Los escucha en su casa, en el auto En su iPod, en su, en su reproductor eh, Y en radio uno tiene que Ponerse, digamos, al servicio de, de lo que es el proyecto de la radio La suerte mía ahora Es que trabajo en una radio donde, no sé El 95% de la parrilla me representa perfectamente ¿Te Pero esto yo lo aprendí en mi pasada, por ejemplo, por la cooperativa Lo aprendí en mi pasada por el Universo que en el fondo uno puede trabajar en radio y no, no perfectamente eh, tiene que estar tan de acuerdo con las canciones que toca pero bueno son las canciones que toca de a veces vamos a estar a veces vamos a estar más cerca de, de la línea de la música que nos gusta dependiendo de la radio donde estemos digamos pero es una cuestión que uno tiene que tiene que aprender y por eso también les agradezco que me hayan invitado invitado a este programa porque por ejemplo estas canciones yo no las podría tocar en la en la radio futuro Y la puedo compartir acá con ustedes. Claro. Por ejemplo, la, claro. las siguientes. No, claro. no pero antes Busca yo quiero más. hacer una ay, pregunta más. Ay, por ejemplo, pasaste recién hablamos del paso de cooperativa y yo personalmente recuerdo mucho de, del paso de la cooperativa a las transmisiones del Festival de viña, sí. Que yo, para mí, era una experiencia que... estuvo muteada en la tele y ponía en la sí, transmisión de la cooperativa. era de, la, era de las que la tele y que me salía con mm. desfase incluso. Claro. Ah, era, sí. era, era muy divertido. Sí. Y también en ese, en ese minuto, ¿cómo, se, ¿cómo hay ese cambio de mentalidad ¿Cómo se logra el cambio de mentalidad? Porque de una u otra manera eh, estar, Iba a ir más programado en ese tiempo por el rock claro. Iba más programado por, por el tema popular sí. Y también, ¿cómo fue esa experiencia? No, la experiencia fue increíble Y yo te diría que eh, Hay un minuto en mi, en mi carrera Digamos, que yo me doy cuenta que, lo que Bueno, que en realidad fue un minuto bien, bien prematuro, ¿no? Que yo me doy cuenta que lo que en realidad Lo que me gusta es trabajar en radio yeah. O sea, ese es el click, digamos Eh, porque, por ejemplo, cuando yo salgo de rock and pop, porque yo estaba en futuro, después paso a rock and pop a hacer un programa rockero. Yo podría, no sé, a lo mejor podría haber seguido el camino de que, que fue un pituto que tuve de hacer rock axis en, en Vía X. Yo podría haber seguido el camino de seguir escribiendo de rock en revista y haberme quedado como pegado en el rock, estacionado claro. en el rock. Que yo creo que está bien, digamos. Mucha gente a lo mejor eh, lo podría hacer así, digamos. Pero yo ahí me di cuenta que en realidad a mí lo que me mataba, lo que me gustaba era trabajar en radio. O sea, trabajar en radio, eh. periodismo lo, lo que sea digamos pero la labor de producción y ahí yo en la cooperativa solamente tengo palabras de agradecimiento para la cooperativa o sea fue junto con junto con futuro la cooperativa son las dos radios que yo más quiero digamos eh, eh, me tocó trabajar en la rock and pop ya buena onda me tocó trabajar en el universo ya buena onda pero pero la futuro y la, la futuro y la cooperativa son las dos radios que yo eh, quiero mucho y, y por ejemplo para los rockeros yo creo que o para los auditores de futuro hoy día Yo creo que también fue positivo que yo haya pasado por la cooperativa, porque les voy a dar un solo dato. O sea, por ejemplo, el diseño de la transmisión que nosotros hicimos en vivo, eh, no sé, casi prácticamente todo el día, del concierto de Iron Maiden en Club Hípico, yo lo único que hice fue adaptar lo que yo aprendí en los diseños de transmisión del Festival de Viña. O sea, obviamente para el Festival de Viña era más día, era más gente trabajando, ¿te fijáis? Eran otros recursos, pero yo lo que hice fue. yo lo que hice fue eso adaptar el modelo de cómo nosotros transmitíamos el Festival de Viña y tratar de replicarlo para pa pa un contenido que pa ahora sí me gustaba mucho más que era un concierto de Iron Maiden entonces en el fondo solamente aprendí y para mí transmitir el Festival de Viña fue una experiencia súper buena súper eh, potente en términos profesionales obviamente no sé pues, a diferencia de lo que te decía yo recién con respecto a los porcentajes y la parrilla de la futuro ahí era al, al inverso o sea el 95% de la parrilla del Festival de Viña me cargaba digamos, pero había que transmitirlo había que había que transmitir esa emoción lo que pasa es que la radio me encanta por eso porque tú, eres cap tú puedes ser capaz de transmitir emoción o sea la emoción del tipo que te está escuchando fuera de Chile o como tú que a lo mejor apaga la tele y escucha el Festival de Viña con nosotros Eh, la emoción de transmitir una, un partido de la selección la radio la radio eso eso tiene bonito que, que es capaz de transmitir emociones y a mí por eso me gustaba mucho el festival de viña porque era el momento en el año en que el área donde yo trabajaba en cooperativa que era el área como que tenía que ver con la cultura y los espectáculos. era como no sé, pues era como el momento este, era como el momento estelar, te fijáis, era sí, la transmisión del mundial algo así. Claro, ah, era como sí, nuestro claro. mundial, era como nuestra eliminatoria, era como nuestras elecciones para la gente de prensa, te fijáis. Entonces no, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para la radio cooperativa. Grandes recuerdos, grandes aprendizajes y grandes amistades que conservo hasta hasta el día de hoy y bueno, quiero aprovechar este micrófono para mandarle un saludo a Sergio Campos, que yo sé que trabaja sí. acá. Y que, que es un grande de la radio así por que andar si Siempre anda merodeando por todos la uno Ojalá, que, te, difícil verlo. ojalá que esté escuchando, escuchando Le mando un saludo Hoy se si nos viene un, tu tercera canción De la seis que elegiste sí. Este gran disco, precioso disco que tengo en mi mano De La Máquina de Hacer Pájaros A ver, préstamelo para acá Creo que hablando Qué Mira, lindo. Tenemos unos discos preciosos Ustedes saben eh, quién quién tocaba ahí en la máquina de hacer por supuesto. pájaro, sí, sí. ¿Ah? Se tocaba Charlie García, obviamente. Y espérate sí. que yo estoy pegada leyendo el cómic que está acá. <risa> Presenta a Carlos, por cierto, la canción. Me está yo termino de leer. <risa> ya, pues la máquina de hacer pájaro es, es un gran período en, en la carrera de, de Charlie García. Eh, tiene que ver con con quizás recoger esa cosa como media sinfónica progresiva que ya insinuaba al final de su y en el disco de Instituciones. Eh, cuando el tipo se raya con los teclados los 70, me gusta esta canción porque tiene eso tiene esa estructura un poquito sofisticada la van a poder escuchar, pero también la canción es muy hippie, muy muy hippie así que vamos a escuchar la máquina de hacer pájaros con este tema que se llama ¿Cómo mata el viento norte? aquí en Necro e e estoy leyendo y está súper Okay, oh, ok, Carlos Costa, <ríe> acá en Necro recién, la máquina de hacer pájaros como mata el viento norte, me hubiera quedado escuchando siempre el disco Sí, esas canciones así sí. como, a medias como inocentes, ingenuas sí, pero bonitas Estas reediciones como tipo vinilo de los De disco clásico El rock argentino Maravilloso sí. Tienes más de esto no? Sí, en cuarto yo, es que yo soy muy admirador Del rock argentino De la música argentina En general Soy muy muy admirador Ah mira tú Mira yo, <risa> me la nomás <risa> Andrés Calamaro Bonito Sí Cuando vino acá Le, le pasó Reco, Igual un concierto No como yo soñaba Pero Sonaba más o menos nomás. Yo estuve Son, Sonó más o menos Y como que fue un poquito rancio Todo sí. yo, Igual tuve adelante Pero fue todo un poco rancio Por la organización Sí Te sí. voy a dar una buena noticia Porque hay alguna posibilidad De que vuelva a fin de año bien <risa> oh, creo bien. que voy a llorar vino justo en el año 17 de mi vida cuando di la PSU ¿Ya? fue como di la PSU y a los dos días llegó entonces fue como que no lo pude disfrutar y creo que ni siquiera él mismo lo, lo, lo pudo disfrutar muy bien acá sí, fue extraño el concierto fue, tocó él un día y al día siguiente tocaba, tocaba Chris Cornell, Chris Cornell. Sí. Sí. en el mismo lugar el... que sonaba mal y sí. todo pero, y sí, siendo ahí. un lugar malo para concierto el de Chris Cornell sonó mejor que el de Calamaro sí, sí. sí. sí. no es que la Calamaro también ahí, ¿no? no estaba no. con la mejor disposición no, no, andaba con una onda rara andaba sí. con una energía rara ese día llegó mal llegó... Sí, es que lo que pasa lo es que fue, fue uno de los primeros conciertos después de que, nació no sé, su hija. Ah, la, no entonces acuerdo, lo que menos quería hacer minuto, era cumplir compromiso. Sí, no, no quería, como que no quería venir. Sí, yo lo vi, Sabes que yo lo vi en eh, ahí donde le celebramos la fiesta Pirincho. Ahí, ¿Cómo se llama ese lugar? La, la Exos. Ex ex ex lo vi ahí en, lo, en los 90, un gran concierto, el tipo con un piano. El 97. Cantando, 97? Sí, cantando sí. tango, la copa rota, todas esas sí. cosas wow. bonitas. Sí. Y... Eh, una energía distinta a la del 2007 ¿no? sí. Super y sacó un disco ahora ¿no? es Sí, eh, ahora está eh, Con la lengua popular ¿Ya? que es una, un disco hermoso te lo recomiendo mucho porque además de ser un muy buen disco que como que renace un calamaro más clever que lo que había estado durante los 90 ¿Ya? Y ya, o sea no, ni siquiera después del, del salmón como que sí. ya fue como en baja sí. y ahora Oliver Con la lengua popular Que más encima es un disco completamente hecho con dibujitos de Liniers Ah, qué bueno Está pero, hermoso, a mí me, yo quedé pegado con el disco Creo que tan... Liniers también le hizo una carátula a Kevin Johansson, ¿no? la sí. última, me parece Sí, qué ¿Sí? no, si Kevin Johansson anda viendo requerito últimamente, bien <risa> música loide <risa> No, me gusta harto la, la, la onda que tiene la música argentina, es bien potente Y yo creo que buena parte de la onda que tiene es porque ellos, como público, como audiencia Quieren mucho a sus bandas sí. y a sus artistas Yo creo que a nosotros acá en Chile nos falta aprender de eso Y por lo mismo, también vamos a comentar respecto a eso mismo y respecto mucho más a la vuelta. que vamos a tener? Vamos a tener eh, una Jam Talk, como le, nos gusta decir nosotros, que improvisamos y hablamos y pelamos sobre algún tema. Que esto va a el Nacional, ¿ya? Estadio en Nacional. nacional, nacional. Estadio Nacional, ya, ya hay decisiones tomadas, que tenemos que acatar o, o no estar de acuerdo, no sé. Sí, también... ¿Me, me supera? A mí me también me, me perturba. <risas> eh, también, otra cosa que me perturba... <risas> Es la visita de Roxy en este cosa que yo no Donde, voy a cuándo, ya cómo? Sí, sí, de... Sí, sí, sí, de cartelera. Sí, sí, no te enojes. Sí. Y... Ya, ya, ya. ya Hicimos una... audición y ya no va, podías presentarlo ya, va, Vamos a pausa, vamos pausa. Se pone mal con Roxy. Ya? Sí, se pone mal. Vamos a mal. pausa y ya volvemos con más Egro con Carlos Costas aquí en nuestro... Ah, ya, queda, eso queda.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 campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Rocío se rena con la pauta, ustedes pueden escuchar las hojas Le damos la partida a esta segunda mitad de rock con Carlos Costa acá a mi izquierda Ro Rocío no va a mi derecha Y un poquito de cachantula al frente mío que voy a tomar de inmediato Llegó la agüita, gracias <ríe> Ah, qué rico Cuéntenos, ¿cuál es la nueva canción, la canción ahora elegida? Ah, vamos a seguir con eh, música argentina, con rock argentino en este caso Con eh, los fabulosos Kylax. A mí me tocó vivir eh, toda la época del rock latino, ¿ah? ¿eh? Eh, quería dar ese contexto y no lo soportaba no lo soportaba Soda estéreo. de estéreo después con el tiempo le encontré algún mérito a Virus pero también me cargaba Heite, Los Enanos Verdes y tuve que convivir con todo eso con esas fiestas en el colegio y toda la gente bailando esa cuestión pero siempre hubo dos bandas de esa, de esa movida de rock argentino ...que las separé y que me gustaron... ...y que me gustaron siempre... ...y una de ellas eran eh, los fabulosos Kylak... ...y la otra la vamos a escuchar después y la vamos a dejar en sorpresa... ...pensaba tocar otra canción de este disco... ...que era una canción que la conectaba en cierto sentido... ...con la que escuchábamos antes de Joan Manuel Serrat... ...porque, porque habla un poco de los amigos... En realidad era, era una anécdota que les pasó a ellos. Estoy hablando de la canción Yo no me sentaría en tu mesa. Que Sí. esa... De hecho salen oh, los comerciales de Radio JGM, ¿Qué? constantemente. Qué bueno, no, bueno. La iba a, pon iba a poner esa, porque me parece que es una canción un ingenua, que, que, que cuando Vicentico la cantaba y venía a hacer sus conciertos solistas, y cuando los vi eh, ahora... A fines del año pasado, en el concierto de reunión que dieron en Estadio River Plate, les reconozco que me emocionó, me, me emocionó mucho la, la canción. Eh, y a lo mejor seguramente ustedes saben, conocen la historia del tema, que fue una movida que se hizo en Argentina en los 80, que, que, que hubo un concierto para un partido político, para una juventud, para la juventud radical. Y a ellos nos pusieron por contrato, el manager los metió y, y, y como que ellos tuvieron que, igual tuvieron que tocar. Pero ellos en la conferencia de prensa, en el lanzamiento del el concierto, del concierto ¿no? sí, sí. como que dijeron que no estaban ni ahí con estar ahí y no participaron de la conferencia de hecho y ellos repartieron a los periodistas como un, eh, como un, un comunicado, comunicado sí. donde ellos decían que nosotros no estábamos ni ahí con eso porque uno, no eran radicales y dos, porque en ese momento los radicales eh, habían, habían firmado un proyecto de, que tenía que ver con la ley de obediencia de vida que era, que era una ley donde en el fondo se, se esculpaba a todos los oficiales y a, a los subalternos que habían participado en las violaciones de los derechos humanos en la Argentina. Entonces, bueno, la canción en realidad tenía que ver con eso, ¿no? Esa era la anécdota de la canción y era como yo no me siento, yo no estoy contigo, digamos, yo no... ¿Te fijáis? Y, y me gusta porque en el fondo habla habla que los amigos lo van a defender a él, digamos, al, al, al, al que es la voz principal de la canción, ¿no es cierto? A la primera persona. Los amigos lo, y no lo van a ver llorar y que, que el, el tipo está solo y yo estoy con mis amigos. Quería poner esa canción, pero... Pero después, al final, eh, venía escuchando el disco antes de llegar a la radio y dije, no, vamos a poner esta otra mejor, que es la primera canción del disco Yo te avisé eh, y que es una canción que encuentro que, que a lo mejor no tiene tanta historia porque la canción surge de como un ensayo y esta cosa como medio con Ragamuffi que tiene también el, claro. el Reggae y Ska, que tiene la música de los Kylak. Eh, me parece que la canción tiene una onda increíble y se trata de El Genio del Duff. Vámonos Genio con Genio del Duff con los... o los Skylax, maravillosos Skylax que están reunidos ahora acá en el y la hogar nos serde ki también a El Genio del Dab con los fabulosos Skylikes, escogido por Carlos Costa, nuestro invitado del día de hoy en Egg Rock. Todavía estamos moviendo la cabecita, por cierto. Sí. Qué onda tiene la canción. Eh? Sí, qué onda, te deja ahí contagiado el ambiente, maravilloso. <risa> <risa> Esta semana no hubo muchas cosas, Rocío, de, de ida, salidas no, todo eso. pero o sea, De hecho, así... retando eso, es más ratito. ¿no? Claro, ¿sí? pero aún así eh, Gaby y Manuel igual nos van a a la cortina en la sección. Cabro, venga.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 ¿Cuántas veces también tú? Lo bueno es saber eh, ejecutar bien el rol que uno tiene Claro ¿Ah? sí. Y Gaby y Manuel lo hicieron súper bien Sí, claro, aplauso sí. para ellos Bien Gaby, bien Manuel sí. <risa> eh, No hemos llegado a ninguna parte Pero vamos a estar hablando de, de todas esas cosas Que no vamos a poder ver quizás porque Ya no tenemos estadio nacional pues. Ya no tenemos estadio nacional Porque el día de ayer la presidenta Bachelet Y una trae calada de ministros Entre ellos Jaime Pizarro, dirigente de Chile Deportes Carolina Toa Y toda la gente que la acompaña constantemente para decir cosas importantes Estuvo ayer en el pasto del Estadio Nacional No sé si le habrán hecho algún daño esos tacos Pero estuvieron ayer para decir que va a quedar nuestro Estadio Nacional Va a quedar como otro estadio Yo de partir ahí, va a quedar lindo Pero ya decir, va a quedar como el de Munich Ya, pero ¿por qué no tenemos identidad? Es que ahora queremos ser los alemanes de Sudamérica. Vale, claro. Vale, de los ingleses a los alemanes. ¡Wow! Oye, lo, lo que me impactó es que le van a sacar las torres de iluminación, los famosos matamoscas, sí? eso que. Sí. Ya no van a estar. Eso no. va a cambiar absolutamente la fisonomía del Estadio Nacional, ¿eh? Sí, va a cambiar la historia. O sea. Y al Pilucho lo irán a sacar también. ¿O? Le van a, Caraca, a poner ropa. La sí. <risa> no, algo, lo, lo más granado de la de la de los diseños alemanes, puede ser. Claro, bueno. como un... claro. Va, va a quedar como un Hitler. Como un Hitler. La oh, <risa> a un horrible. bigotito. <risa> oh, con un trajecito. Tirolés, sí, claro. la última, lo más granado de Berlín va a quedar ahí. Claro, oh, a mí o sea, es bacán que lo hagan, se va a invertir mucha plata, se lo merece el Estadio Nacional, pero también el tema que tú me conté que van a sacar los matamoscas le está quitando identidad. Sí, no, pero es? parece parece que igual independiente que, que somos perjudicados porque eh, nosotros en Radio Futuro estamos haciendo una campaña y nos la estábamos jugando full por, eh, por ahí, se dice en el Estadio Nacional. Me parece que Igual el estadio Va a quedar espectacular O sea claro. Yo creo que también Es bueno anotar eso Como también es bueno Me parece no ser ingenuo Y también anotar que Esto El gobierno también lo hace Con una intención eh, Yo creo que política y, sí. y ellos no te lo van a decir Pero mira No, no, lo, no lo condeno desde ese punto de vista porque prefiero que gasten la plata en los estadios a que la plata se pierda en trenes que nunca llegan a las estaciones porque no existen o, o, o, en, o en financiar el Transantiago que se planificó mal, se organizó mal. Me parece que, que si la plata la invierten en, en el Estadio Nacional y en todos los otros estadios que van a arreglar en el país, me parece que es plata bien invertida. Y además yo creo que el gobierno el, el año pasado o este año tomó nota de una cuestión que, que fue súper positiva para pa la evaluación que los ciudadanos hacen de su gestión el gobierno el año pasado inauguró cuatro estadios para el mundial femenino y yo creo que esa política, esa decisión, esa medida donde la presidenta Bachelet se juega, digamos, mete la plata a la mete la mano al bolsillo para a sacar? la carterita, exacto Ajá. Yo creo que esa cuestión, al final, la gente la evaluó súper bien y eso yo creo que se ha visto reflejado en los niveles de popularidad que las encuestas ahora le dan a la administración de la presidenta de Entonces, yo creo que en un año complejo, en un año de elecciones, como es el que estamos viviendo, eh, no sé, pues la, yo creo que la política es sin llorar, digamos, y en la política claro. se, se recurre a todo, ¿no es cierto? Eh, la idea es que, claro, se respeten ciertas reglas, ¿no es cierto? Y me parece que, no sé, o sea, es parte del juego y uno debe entender que el gobierno si tiene recursos y, y tiene... Eh, gestión para decidir dónde va a poner esos recursos me parece que claro. que, que, que puede ser súper efectivo para la estrategia del gobierno y, iniciar in, una, una remodelación del estadio a esta escala, a este nivel y, si no, y, y, y calculen sí. los tiempos un poco, eh, se entrega en marzo ya ha terminado, pero imagino que van a estar mostrando fotos o adelanto desde octubre, noviembre, así está quedando el estadio nacional sí. algo así, que puede servir incluso amá, para instrumentalizarlo. Amá, acuérdate, hace dos, tres años atrás, eh, Piñera presentó un proyecto de él ah, sí. de rediseño del Estadio Nacional donde también te iba a ser techado, te fija uh -huh. entonces yo creo que son cuestiones que es, ahí se juega digamos, son, son decisiones claro. donde se juega el poder donde se juega la autoridad y, y, y, y bueno, yo, yo, yo, yo siento que el Estado digamos, está con, con platas todavía frescas me da la impresión de la época de los excedentes del cobre digamos, y a esas platas se echan mano, Lo que, insisto, el concepto para mí es el siguiente o sea, son las reglas del juego pero que la plata prefiero que se gaste bien en estadio o en otras cosas a que no se pierdan cuestiones que, que ya sabemos que han sido medio fraudulentas claro. tenemos claro que va a quedar un estadio impecable es fenomenal ya sin lo sin lo matamos que lo que sea ya eh <risa> Que nos va a dar gusto ir Ya va a ser Chao bonito Con butacas Claro van butaca? a ver, Va a haber todo no un tema de comidas claro, a, a lo Arena Santiago Ya no, se va, tablo, no, no. Claro se va a <rudo> saltar en un tablón O <rudo> no Se va a saltar en la butaca boy? Claro ¿qué, ¿Qué va a pasar con el pobre guatón del Bombo? Eh? El Guadón <rudo> oh, del Bombo y... va, a sufrirse, va a sufrir Va a sufrir el guatón sí. del Bombo Dicen que no va a tener rejas que, que va a haber un foso Entonces la gente Para que no pase la cancha Va a haber un foso Pero no va a haber rejas Que separen las tribunas De la... Eso es raro ver eso ¿Pero crees sí. que funcione? En un país como este yo creo que hay que ser positivo, o sea... A, a, a, a, a, a ver, el Arena el arena Santiago ha recibido a grupos que uno podría decir eh, hace 5 años, 10 años atrás, que eran grupos complicados. Mega, eh, no Judas sé, Priest. Judas Priest, Gerangel, eh, el Gerangel o sea... Hablemos las cosas como son. Igual hay prejuicio, ¿no es cierto? Acá mm, en nuestro país claro. con respecto al público de esas bandas y no ha pasado nada con el... la o renga sea... tocó ahí. Ah, la renga tocó. 2007. La renga, en 2007, sí. La sí, renga tocó seguir, ahí y tampoco sí. pasó nada. O sea, yo creo que sabes que eh, ha, ha habido un cambio cultural eh, importante en el último tiempo. Yo creo que también cuando la gente va a espacios públicos que están limpios, que están eh, bien tenidos, la gente tiende a, re a respetarlo. O sea, el ejemplo del metro, yo creo que es el más gráfico, ¿no es cierto? Claro. Ahora. Siempre en un, en un grupo de 100 siempre van a haber dos tarados que igual van a rayar el metro, digamos, y esos tarados son parte del inventario, eh, lamentablemente. Pero me da la impresión de que la gente, cuando llega a un espacio donde se siente dignificada, digamos, la gente tiende a cuidarlo y ojalá que pase. O sea, yo lo único que quiero es que eso pase y que se pueda jugar ahí partidos de Colo-Colo con la Universidad claro. de Chile y no hayan, no hayan problema en ese nuevo estadio. Claro, tú que sabes muy bien el tema, el público del rock es muy parecido al público de los estadios, El público del fútbol. Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que hay hay pasiones compartidas. Eh, históricamente el público acá en Chile, el público de fútbol de Chile en Chile era bastante pasivo, era bast un público bastante respetuoso. Esta cuestión de la de las barras bravas eh, y ahí yo creo que los periodistas tenemos que hacer un mea culpa. Eh, yo recuerdo siendo chico, o sea, yo estaba cabro, no no no ejercía ni mucho menos. Desde, lo, desde los medios de prensa muchas veces se decía, nosotros acá en Chile no hacemos sentir nuestra condición de local es muy distinto a lo que pasa en Argentina acá los hinchas son pasivos y de a poquitito se fue fomentando ese, ese asunto de importar el modelo de las barras argentinas, que al principio parecía novedoso, con las banderas, con los cánticos y de, pero después tuvo episodios bien negros, bien oscuros de, de, de peleas, de muertes, de robos de, de cuestiones, de incidentes muy feos, eh... Yo, yo creo que el público en Chile históricamente es un público bastante respetuoso que sabe comportarse estando en grandes eventos, digamos estando en actos multitudinarios, la gente es bastante respetuosa, la gente por ejemplo que está yendo a los partidos de la selección chilena una, porque el precio de las entradas es bastante más alto que el promedio de las entradas para los partidos del campeonato pero es un público que es bastante correcto, ahora también a uno le da lata eso porque en el fondo estáis viendo el partido por la tele e incluso sí. se escuchan las instrucciones del entrenador. Claro. Porque es un público muy pecho frío, muy muy tranquilo, que a lo mejor no alienta a la selección o solamente la alienta cuando va ganando y cuando va perdiendo y la cosa se pone complicada. Sí, eso en la tele se nota mucho. Eh. ¿Sí? Se nota mucho. Sí. Cuando el, el equipo chileno toma la pelota, ahí se encienden recién. Hay un público sí, frío sí. acá en el, en el estadio. Sí, pero, pero yo creo que son bastante parecidos los públicos, sí. Oye, hay otro tema también que tocaste recién, el tema de las entradas, lo que te había dicho al comienzo del programa de que ya en este minutos a cerrar el estadio nacional y hay muchas bandas que están ahí en la banca para que vengan a Chile. Sí. Eh, eso haría ayer de hecho ayer comentabas en radio de que si si viene al estadio al Bicentenario de la Florida los precios estarían bordeando entre los cincuenta y los cien mil pesos. Sí es complicado. Co claro convirtiendo eh, eventos multitudinarios eventos populares o por lo menos eh masivos mm. en eventos de elite que como eventos cercados de todas maneras claro, claro, y, claro yo creo sí. que el gran éxito por ejemplo de la convocatoria de Iron Maiden en marzo de este año fue que la entrada costaba 23 25 mil pesos era un precio popular y era un precio no. igual para todos te fijas yo creo que el rock no puede perder de vista eso ¿eh? Eh, y yo creo que poner una entrada de 100 mil pesos 50 mil pesos para ISIS y potencialmente haciéndolo en el estadio de la Florida que igual es bien complicado Aparte de hacerlo restrictivo Tiene otro otro riesgo Que es que Vas a tener 20.000 personas al estadio Pero puedes tener fácilmente Otras 10.000 Reclamando a las afueras Del estadio digamos claro. y, y ahí no se podía controlar Nada Y ahí se te pone complicada sí. La cosa Así que bueno No sé Estamos en, en esa pelea De buscar un recinto Para, para ver a y Yo creo que ojalá Ojalá que toda la fuerza De esta campaña eh, Llegue digamos a, a la gente de la banda A sus managers A sus representantes Y entiendan que No sé Yo lo que veo Objetivamente Más fácil Es hacerlo en el club hípico con muy buenas condiciones de seguridad, pero pero está complicado. Está complicado. Está, es está cosa... complicado, pero, pero con el apoyo de la gente, no sé sí, si claro, más de 50.000 ¿no? firmas, sí. estamos, estamos ultra contentos en la radio. Y nosotros, mira, somos una radio que tocamos los 365 días del año ACDC. O sea, no hay un maldito día del año en que en, en la radio futuro no suene una canción de ACDC. Entonces, ¿cómo no íbamos a dar esta pelea? O sea, claro. después a lo mejor el grupo no viene, pero nadie nos va a poder reprochar de que nosotros no hicimos nada porque no viniera. O sea... Nosotros y, por supuesto, las 50.000 personas que, que a, apoyaron la campaña. Entonces, en ese sentido, bueno, por lo menos estamos tranquilos. Ajá. ¿Cuál es el próximo paso de la campaña? Porque escuchábamos la transmisión especial del otro día y esta gente decía: vamos tirando pelo de a tirarnos el pelota frente al nacional. <risa> ¿Qué es día la... de día es esa wey. es cierto no, con este frío men... el próximo eso, paso. Sí que un sacri... eso sí, sí que es un sacrificio en si tu eso, caso. Es eso ah. que está como probabilidad. sí sí no y ah, eh, por el bien de de, la, de las buenas costumbres eh, no queremos exhibir a pirincho de nuevo, ni a ninguno de los integrantes del equipo de Radio Futuro eh, no sabemos qué podría pasar qué tipo de reacciones podría generar una una imagen como esa así que no Pero ¿sabes lo que hace? que lo que, Independiente de, de lo divertido que es eso, eh, la creatividad, claro. la creatividad de la gente, eh, cómo la gente se moviliza, cómo la gente nos demuestra que le importa este tema, que para ellos de repente, no sé, o sea, mucha de la gente que a lo mejor eh, participó en la campaña, no sé si están inscritos o no están inscritos, pero te aseguro que a lo mejor para ellos es más entretenido, es más apasionante, es más emocionante involucrarse en una cosa de este tipo, da, dar una pelea porque el grupo que a ellos les gusta venga a Chile, Que, que no sé, que ir a votar o que pronunciarse claro. por, un, por un candidato, ¿cachai? Eh, además, en tiempos más o menos sim, eh, similares, ¿no es cierto? Porque ahí sí, sí vendría como las primeras semanas de diciembre, las elecciones van a ser el 13. entonces eso es bonito es interesante Súper. gente que se mueve gente que propone gente que es creativa uh -huh. como por las cosas que le apasionan eso se, ve, ¿se ha visto la campaña que se dice. las sí. notas que salen en noticias lo que se cuse por ejemplo hay un movimiento claro, menos en grande. El camión, está volviendo ahí. algo ciudadano incluso sí. podría ser sí sí y en el fondo que la gente ya no se la gente hace rato que ya no se conforma con que le digan no no hay estadio claro. está bien te tienen que decir no hay estadio pero te tienen que decir por qué no hay estadio por qué no hay estadio porque está este tremendo plan de inversiones Pues la gente ya no, no compra tan fácil O sea, lo que pasó con las farmacias Lo que ha ido pasando en muchos, en muchos ámbitos de, de, la, activa. de la vida pública Demuestra que la gente ya no, no, no, no te compra tan fácil Entonces, a mí eso me gustó De la, de la campaña de Easy Y me sigue gustando y me sigue sorprendiendo Y hay es gente que con visión de futuro, ¿no, Carlos? Exactamente Claro. <risa> en el hay... 88.9 claro, ahí, ahí va una pregunta ¿Cómo se, cómo se tira en bastante las continuidades? ¿A Chile le falta rock? ¿Sí o no? No No le falta rock Así muy, bien. Gusta, bien, muy bien No le falta rock Cerrando esta entrevista eh, Pero todavía se queda acá Yo empiezo a despedirme ya porque aquí Char. No, no, de hecho, no, por no, por no te vayas no, no, es que me, me tengo, me tengo Sí, voy a ver un rato más, no me vuelvo ahora po. ¿Ah? ¿Por qué te enojas conmigo? Porque te sí, tengo sí, audición, ¿Quién, te no la ¿Quién te cogió la mina? Yo la recogí ¿Cómo? porque yo ya solo ahí, la tenía que recoger, estaba estuviéndose a... de frío la pobrecita. Oye. Me recordó sí. la canción de Weichafes. ¿no? <risa> <risa> <risa> ¿Cómo se llama? Eh, Tres puntos, ¿no? Tres es? puntos. Porque la recogí. Por la sí, Ah, sí, ¿verdad? Sí. La, la, canción, la, gran... presenta... sí. Ah, la, la canción, canción de solidaridad, por Dios. Oye, pero lo que la canción. La canción Ah, la gran canción. gran canción, gran banda. Fíjense que en este casi especial de música argentina que, que, que estamos haciendo. No programé a dos de mis favoritas que son la Renga y Divididos, Pero aquí vamos a programar al origen de Divididos Y yo antes les decía que de toda esa época del rock latino que a mí me tocó sufrir eh, Hubo dos bandas que siempre separé y que me gustaban mucho Los Fabulosos Kaira que escuchamos Y la otra es Sumo Que suena ahora con esta canción en inglés que se llama Estallando desde el océano Grande sonido de Sumo acá en Ekro rock De su mozonada recién estallando desde el océano con el pelado Luca Prudan, siempre recordado cantando en inglés. Que en paz descanse, que desca en paz descanse. Estás descansando en paz, Luca, o no? Sí, absolutamente, era? yo creo. Esta la ría ahí, acá estaba muy loco, estaba muy demasiado loco. Era <risa> la tierra se le hacía muy acotada para su locura. Oye, eh, Rocío, ¿dónde está? Se nos fue, sí, pues, salió de acá del estudio. ¿Se fue a fumar algo? no Pero está Roxy acá? Por favor, averíguese ya. ¿Cómo está, ¿Hola? niña? Uh, hola Roxy, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? ¿Bien? Qué bueno Por favor, eh, come algo para la respiración Para que no le haya gustado por... No puede toser acá Victor. Oye, hoy día no me voy a dar un besito. Eh, No, hay que estar recatado hoy día, ¿ya? Hoy día, ¿cómo? Me, me siento no. en la silla hoy día. Pocha? En la silla, ahí. Ahí está, el, tal ¿Por cual. Hoy día me delegaba. Es que tienen invitados, tío. tan lejos de ti, ¿por qué? No, pues Roxy, compórtese. Estamos con invitados. Estamos con Carlos Costa, estamos de radio. Después llega la noche y me dice: No te comportes, no te comportes. Por favor, pero... ¿cómo dice eso? No. no, no, no. Mejor escuchemos lo que nos quieren decir eh, Manuel y la Gaby. No, no. Siempre es importante la forma y el fondo, pero también los fondos. Aquí en te presentamos la cartelera más útil y conveniente del planeta. Dónde, cuándo y a cómo. ¿Dónde, cuándo y a cómo? ¿Dónde, cuándo y a cómo? Muy bien dicho. Por eso loqueaste y por eso pasaste la prueba. Porque Rocío lo iba a hacer, pero Rocío no lo leía como pero, tú lo leías. Pero, pero, me acuerdo ese día del casting, tú me dijiste, llegué acá y me dijiste, hola. Sácate la ropa. Oh, no te dije eso, sí, no te dije eso, eso, no, te eso. no te dije me, eso. Me, me tómate tu medicina. Me hacer una, medicina, cosa te una cámara, ¿te acuerdas? Por te por gustaron? Si no, te no, gustaron. No, nada no, nada que que, ver, no, no, lo Mejor roteña de Roxy prepárate eso porque menos mal que sales de. ¿Qué, ¿Qué te ¿ya? tengo que preparar? Eh, no preparar. No, menos lo que vas a leer tú, así que prepáralo. Sáyelo bien, ya. Silencio. Hola Carmen, ¿cómo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias Roxy ¿Quién te invitó acá? Me invitó Héctor y Rocío ¿Cuántas picolas te por eso? Porque así son un método de invitación ¿En serio? No, no, no, no, no, no, no Hasta no. ahora no hasta ahora no. Ha no... <ríe> el equipo de producción solamente tiene agua mineral sí. <ríe> Bueno, no importa, es un placer tenerte acá Gracias Estamos con el, primer... <ríe> el primer show agendado, el de Val... Valentina Fell Que está... todavía está presentando su primer disco como solista Todavía está haciendo varios shows y uno de ellos lo no va a hacer dónde. Ópera Catedral, José Miguel de la Barra con Mercedes. Un barrio de bellas artes, bien popular, <ríe> bien bonito, bien super loco. ¿A cuándo? Martes 16 de junio, 22 horas. ¿Y a cómo va a estar esto? 3.000 pesos la entrada. Tiene una opción muy buena para pasar después de Retanderson si sé es qué fue, o si quiere ver solamente a Valentina Fell esta noche en el Ópera Catedral. Carlos. Sonora Tommy Rey? Sí, Sonora Tommy Ray sí, sonora de milito, o sea, es que están haciendo un, un ciclo en, en un lugar Que nos parece la próxima Ahora De Movista, Ya, ¿Ya? Haciendo shows con como... Clásicos de la cumbia Clásicos de, clásico de la cumbia No, más que nada son clásicos de la música popular Ah, mira Y, ah, y, Tommy, y por eso y a va Tommy Sony Ray le toca muy bien. Le toca su turno esta semana ¿Dónde, roxa? Eso se ve ya vista Santa Filomena 110 ¿Cuándo va a ser? Miércoles 17 de junio, 21 horas Ya a cómo? 3.000 pesos la entrada El Popular para todo rey Buena, buena, buena, Buenísimo Muy informada está Roxy, ¿eh? Sí Se, sí, se sabe no? todos los datos Es eh, eh, un gusto De hecho tú puedes comer. Pero si yo sé leer <risa> Solo sé leer, nunca fui al colegio Muy bien, ¿qué hay sí, en Roxy? Ah, ¿eso es bueno en ir al colegio? No, no es bueno Es que aprendió muchas cosas de la vida No en el colegio La universidad la vio, ¿no? <risa> claro Ya, ¿cuál es su...? Aliento y su falta de aire Para comentarnos después lo que viene Porque primavera de Praga Dicen que cerraron los shows de vivo De promoción de su disco. discomónimo Que es el segundo Porque han el tercero Pero aún siguen tocando Fíjate Se han acompañado sí, por unos llamados Dos sí, nadie sí. Y yo no los conocen mucho Pero buen <risa> un buen nombre <risa> La situación actual de la banda ¿okay? eh, ¿Ellos dónde se han estado presentando? ESE ese bebé Ay Ay Se confundió me, Ay me equivoqué Se ahogó Ay, ay se sí S.C. Vespucio, Mall Plaza Vespucio. Carlos, tú puedes interactuar con ella porque yo... ¿Cuándo, Roxy? Jueves 18 de junio, 29 horas. ¿Y a cómo? mil pesos bien, la entrada. Eso ya está Muy a bien, estamos con eso para ver la primera placa El día jueves, es que también se está presentando un mandinga por ahí, pero es un poco más tarde... es no sé si el mismo día o no, eso me lo va a responder Roxy en un lugar muy bonito, ¿te acuerdas de esas bancas, Héctor? ¿Cuáles bancas? ¿De las bancas de Ablazón Uñoa? Ah, no, ¿Cómo olvidarlas? las el recuerdo, ¿te acuerdas? Por, por favor, el... que me hace poner colorado, y eso no es cierto Yo quiero saber dónde va a tocar Cholomandín La batuta, Jorge Washington 52 ¿Cuándo? Jueves 18 de junio, ¿A 23, 23 horas ¿Y La a cómo? Dos mil pesos sin cover, tres mil pesos con cover Muy bien, tenemos panorama para el jueves de la noche eso es popular de Ay, ¿Me, me voy a invitar, Sí, vamos es... a la panquita ¿A la banquita, Héctor? ¿La panquita? No, no, no, no Hay Invítala que... Pero es que hace frío la panquita ¿Sí? ¿no? Pero ya era sí. no, un poncho, un chalo <risa> Ya, vamos a a un chalo, ¿no? Una abrazada Oye, Ay. este, el dato que viene me interesó el... Ah, sí, no, yo no lo puedo presentar no, ¿en Y serio? me inhabilito Me han hablado de estos grupos Tío a Lucho y Father Mackers. Dos grupos muy malos. Yo no, sé, yo, no sé si, yo no sé si suenan bien, pero los nombres son originales y me gustaron. Eh. ¿Dónde los puedo ver, Ron? Club Miss Suecia 0152. ¿Cuándo va a ser esto? Viernes 19 de junio, 23 horas. ¿Y a cómo? Dos mil pesos hasta la medianoche, tres mil pesos desde las cero horas. Ah, tienen dos tarifas, estos Firemax. dos tarifas, sí, Que Firemax le gusta Tener precios populares, porque la vez pasada están con el entretenimiento cuando ganan con Angelo Piratine. Ah, y dicen, no, mejor que nuestro público, no dos lucas. Dicen ellos. Ya. Dicen ¿Oye? ellos, yo no sé. ¿Ah? Oye, ¿cómo está esa guitarra roja? Esa no, es no, la no. que me hiciste hacer, no sé qué, la otra vez, ¿te acordáis? Está bonita, está bien, está con todas sus cuerdas. Está, está limpia, muy bien. porque la otra estaba sucia. Sí, está limpio. Ah, menos mal, porque si no me puedo pedir una infección, tú sabes. Es complicado. Por favor, ¿qué estás diciendo, Rox? Eso porque no. tú la tocaste y tú venías de dónde. Muchachos, sí. si quieren, me retiro. Eh. No, <ríe> Los dejo arreglar este asunto. No, no, no, no, no porque nos quedan más, más eventos que promocionar. Ah, si usted sí. a Gonzalo Yañez, qué que gusta, ¿o no? Sí, lo ubico. Sí, lo ubico, es un, es, es un uruguayo. medio fitopae, ¿no? Para su música es bien fitopae, ¿no? Sí, se acompaña por la banda llamada Yassi Modo. ¿Quién no lo ubico mucho? ¿Tú lo ubicas, Rox, no? No sé, sí, es como música para Pokémones. Pokémones con, <risa> con cultura con cultura musical. ¿Y dónde pueden ir quienes quieran ver a Guáñez y Yassi Modo, en Patuta, Guachito, 52. ¿Y cuándo va a ser esto? Miércoles 17 de junio, 21 horas. ¿Y a cómo? 3.000 pesos la entrada. Mira, mira cómo te arreglaste la voz, Roxy Es el precio promedio ¿eh? Tres lucos. ¿Cómo me la arreglé? Como que le, le sale como, como con más aire Sí. sí. Se le salió más firme, muy sí, bien Es, que, no es que me puse mi puff Muy bien ah, ya. No lo escuchamos bien <risa> eh, Ahí está eh, Eduardo Gatti De los un, blogs, clásico, un clásico un, de maestro, los un maestro un maestro pero ya no se está presentando como en grandes avenidas ni grandes venias sino que cosas bien puntuales ¿cierto? no es notable siempre recomendaba Eduardo Gatti grandes conciertos dónde Roxy Centro Cultural de España Providencia 927 ¿Cuándo El día 19 de junio, 19 horas. Y esto les va a gustar a los que nos están escuchando. ¿A cómo? Gratis. Oh. Entrada liberada para Eduardo Gatti. Oh, oh. Viste que es maestro y dije Sí, maestro. ¿verdad? Y es temprano, como segundo la pega, mira a Eduardo Gatti, que se encuentra estrella en ese centro cultural de España. Lo que, no sé si esté lleno o no, depende del día, va a ser Teleradio Donoso. Uy, uy, uy. Ellos, ellos están volviendo a tocar en Santiago. Al hueso fue eso, ¿eh? Fue eso fue al hueso, exactamente. <ríe> mira cómo se Teleradio Donoso. Ríe, La veo no sé que vuelve a tocar en Santiago. Y El otro día escuché una canción de ellos en la radio. Algo que decía, éramos todos felices. Ay, oh, Dios mío. Muchas veces, ¿o no? <risa> Pero me gustó. La canción es como pegajosa. A mí me gustó, no sé. Ya, ¿dónde a los... <risa> dónde hago? a Quiero volver a escucharla. ¿Dónde va a tocar la TRD, de Roxy? Teatro Oriente, Pedro de Valdivia, 99. ¿Y cuándo? Sábado 20 de junio, 22 horas. ¿Y a cómo va a estar? 4 mil pesos y 6 mil. Es un gran paso el que a los de Radio no se en, en irse solos al Teatro Oriente. El Primera pensado. vez que tocan en un en un que, que tocan y que tocan solos, sí. Ya, así es como el show como se le, se le llama El Gocir. Ya, pues, está bueno. Sí, suerte bien. para ellos entonces. Suerte a los de los Radio, no también suerte a Javier Amena que va a estar eh, abriendo para un tipo emblema del folk indie llamado Jens Lekman. Es sueco, me dice. Ah, sueco, tú sabías, Rocio, ¿no? ¿Sueco? lo que se zapatos? zapatos, no? Sí También unas nacionalidades Ah, los que vienen suecia. suecia Claro, todos aquellos que vienen de Suecia Jens Leckmann sí, No me suena mi, para nada una no, amiga es... se fue a Suecia ¿Sí? Sí, se, se fue en una maleta <risa> Oh, una maleta a Suecia Me parece que era Suecia en la calle Ah, ¿no? también andan otras amigas ahí Todos los días vayan 22 horas en la misma callecita Volviendo a la nacionalidad sueca <risa> Es Leckmann Que abrigera mena este show Un show bastante interesante para ¿vale? la gente le guste un poco la corriente más indie, ¿cierto? ¿Y dónde va a ser esto, Roxy? Va a ser en Industria Cultural, Cueto, 1470. ¿Cuándo? Sábado 20 de junio, 22 horas. ¿Y a cómo? diez yes, y doce mil pesos la entrada ya hay que tener presupuesto ahí, ¿eh? sí, ese es más o menos caro, que sí. sea, de Suecia y el pero está bien, eso. para todos los gustos, me claro, gustó... hoy ver... me, porque... me gustó, Roxy, tu participación ¿eh? muchas te gracias te todos los datos, anoté varios muchas gracias, también puedes anotar en mi teléfono puedes pedirse la acta vamos a ver si me vamos a ver si me dejan no a claro, a lo, no, no no lo quiere compartir porque la llevo a la rocío, me está mirando en la puerta con cara muy fea ¿qué? venía a hablar tú, cá... ándate aquí, no te ándate ya, nos vemos la otra semana Oye, las caritas, saben que de verdad me da más pena. Ver me coquetea esto, mucho la? a Héctor, ¿a? sobre todo a no, Héctor. No, yo no, oye, yo no hago nada, oye, no, pero, no, no, pero, pero no, qué pena, a Carlos, no, no, y se... qué pena, a Héctor. Las caras de verdad me. Me, me, me <ríe> perturbaron ya definitivamente. Y gracias por guardar la compostura. Y por favor, hazle guardar la compostura a Héctor, de verdad. Me costó, me costó que Héctor no se embalara más. No, yo estaba bastante controlado Mira, y, y, oye, me mi enteré cosas afuera. O sea, escuchando ahora. ¿Estás escuchando? ¿Qué, estás ¿qué pasó con la guitarra roja? Ah, no, me yo voy no sé. a explicar, ¿ah? Yo no sé. Me, me tomaron la guitarra. ¿Me vaya a explicar? No. Me voy a explicar. Uy, ya. uy, uy. Okay. Oye, Carlos. Dígame. Ahora, por favor, para pasar este mal rato. Me la la a pasar con una canción de los Fadermakers. <risa> Cuéntame, por favor, ¿cuál es tu canción favorita de los Fadermakers? La que vamos a escuchar ahora, que se llama Los Haces Falsos. ¿Y por oh, qué te, te gusta el tanto? Porque porque tiene un buen video. Esa es la del video de... Es un adelanto, un video que se viene. De... ¿Sí? sí que hicieron con verdad. tomas aéreas y todo eso? Exactamente. Eso, me gustó cuando me, me lo mostraron y, y me gusta, me gusta. Y además el, el guitarrista es muy bueno, así que... <risa> así no. que vamos a escuchar los Father Mockers. Con Los Haces Falsos, aquí... En el rock Recién también era Father Makers. Con los haces falsos era lo que escuchábamos recién en ECRO. Y ECRO se está terminando. Ah, pasó, oh, rápido. pasó rápido, muy rápido esta hora. Un poquito más de una hora. Nos fuimos. Nos un poquito. Nos embalamos un poquito porque tenemos un gran invitado. Carlos, gracias. muchas gracias por venir. ¿Qué se viene ahora el resto del día y el resto de los días? Ah, seguir trabajando, seguir preparando ahí algunas sorpresas para la gente que, que escucha Radio Futuro. Eh, una radio que tiene una audiencia mayoritariamente masculina también la escuchan por cierto muchas mujeres algo, ¿Yo? algo <risa> gracias algo algo haremos este fin de semana para, para celebrar a los papás rockeros yeah. eh, vamos a ah les puedo dar eh, les puedo dar un buen dato vamos a tocar eh, el sábado y el domingo al mediodía vamos a revisar completo el concierto de Peter Gabriel de este año en Chile. Ah, mira el, el tú, que dio el ahí sí, sí, el que dio en el en el Arena Santiago. Buenísimo. Sí. Un gran concierto, así que van a poder escucharlo completo con gran sonido en Radio Futuro. Peter Gabriel en Chile, el sábado y el domingo, al mediodía, en el programa Planeta Rock. El papito del rock, entonces, para todos los papitos presentes. <risa> Tranqu tranquilo, tranquilo, papá. Tranquilo, papá, tranquilo. Papá, tranquilo. <risa> Con Peter Gabriel el sábado y domingo, al mediodía, por Planeta Rock. Sí. Vamos cerrando este... ¿cómo? Sí, nos vamos, entonces, noticias ex roquianas, tenemos Twitter. tenemos Twitter oye oh, sí esta vez es tuyo no tengo idea de Twitter tenemos un entretenido Twitter en www.twitter.com slash ex bajo ro donde se van a poder entrar en tiempo real de todas las locuras ex rockísticas miren que ya hasta, hasta estamos agendando un invitado por Twitter yo ahí no tengo vamos idea a de eso quién es. sí y yo no sé qué lo de lo estuvo no Mira, ven YouTube ahí dice usa cómo usar Twitter hay okay. videos de eso yo no sé usar Twitter eh. me, me supera. bueno sabes. aprende oh, ah yeah. como o sea, tampoco lidio con 0. Facebook y, y, y... A duras penas. ¿Cómo ¿Lidias nomás? con eso tú, Carlos? La, la 2.0. Ni siquiera lidio. Ahí no juego. La aplauso para Carlos Costa, nuestro primer invitado. En este tenemos visita de egg Rock Gracias, gracias. Entérense de todas las cosas en Facebook, como siempre. Esquivarnos a Ek.ro.itú.com y, y escúchenos, como siempre, en Podcaster.cl, la plataforma de podcasts más importantes de Chile. Y también en Radio Juan Gómez Millas. www.radiojjm.chile.cl Hoy la repetición en podcast van a, van a estar a tiempo ahora, ¿no? Ya, siempre sí, <risa> me hace la misma pregunta y siempre me jode. Pero lo que sí, estamos viendo los capítulos atrasados, tres capítulo 12, capítulo 13 con la estelaridad de Roxy. <risa> Dos capítulos con Roxy Y también eh, ahora el trece y el O sea, perdón, el catorce y el quince Que son el capítulo de la semana pasada Y esta tarde vamos a tener la primera parte Con Carlos Costas ahí en el estudio va uh, a cerrar con algo increíble Rockero, arriba Está dejando la gente el siguiente programa Ah, vamos a, vamos a mi última canción cerramos? Mi última canción ya eh, Para cerrar, ¿no es cierto? Dentro de, de esta serie de artistas argentinos Que hemos revisado Eh, prácticamente casi todos eh, eh, vamos a poner esta banda que allá en Chile eh, o sea allá, allá en Chile, <risa> allá, en Chile. <risa> allá sube el en Chile que acá en Chile eh, solamente conocíamos por el perro dinamita y allá en Argentina es una tremenda banda sí muy popular eh, ya no existe tengo una anécdota con este grupo porque cuando fui a ver a la Renga el 2001 2002 no me acuerdo en, en River la primera vez que tocaba en ese estadio 30 de noviembre del 2002 gracias por la por la buena memoria Héctor Eh, mientras estábamos esperando ahí en el concierto, sentados, eh, estaban tocando música en el estadio. Entonces, <ríe> sonaba mucha música, mucha música, por supuesto metálica y sí, sí, cuestiones que no podía identificar. Y, y como yo era ignorante en la materia en esa en esa época, empezaron a tocar esta canción que vamos a escuchar ahora. Y yo le pregunto a unos flacos que estaban sentados delante donde estábamos nosotros, le digo, Oye, ¿cómo se llama ese grupo? Porque me gustó la canción. Y los caídos me miran así, me miran y me dicen, Pero vos soy extraterrestre, así, ¿cómo, <ríe> ¿cómo podéis preguntar eso? anda Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota y este rock and roll para terminar bien arriba Mariposa Pontiac, rock del país Perfecto, Carlos Costa, muchas gracias por hacer este egg roll, nos vemos la otra semana Chao, chao, chao. chao. analiza Pro Reencuéntrate con Héctor y Rocío la próxima semana por las ondas de Radio Juan Gómez Millas.